A ver, ¿cómo cómo puede, pensáis que m, se puede plantear, sobre todo ahora que la gente está m, haciendo bandera del término de empoderar, empoderarse toda la ciudadanía, la gente, las mujeres, tal, ¿cómo planteas eh, desempoderar sin que suene a que en realidad tú lo que quieres es tener un poder o que exista un poder por encima de todos los demás? ¿Y cómo vender, digamos, cómo explicar el término desempoderamiento a las personas que están intentando aprender a, a, a regir su propia vida o, o el sistema que está a su alrededor o, o tratando de, de tomar las riendas de yo que sé, pues los movimientos sociales que ahora están surgiendo más bueno, yo sobre todo con el tema de la incineradora lo veo más cómo planteas el tema de cómo planteáis qué cómo hay que explicarle a la gente eso de desempoderar y eh, el otro día estaba en, en un foro de educación en almensilla que es un pueblo de, de la provincia de sevilla y un hombre eh, que es uno de los que empezó a pensar sobre el tema de la educación de adultos en los años finales de los 70 a principios de los finales de los 60 a principios de los 70 antonio vidal y entonces mmm, Fuimos a una experiencia, de la está planteando, bueno, hay que hacer otro tipo de educación, a ver cómo lo hacemos, no sé qué y no sé cuánto. Antonio es un poco así, siempre está haciendo cosas, tiene ya 74 75 años y no para, ¿no? Entonces, eh, fuimos a esa experiencia y, claro, yo le decía, bueno, y cada vez que pensamos en algo diferente a la escuela, porque es un tema alternativo a la escuela, pues montamos una cosa que es como una escuela, pero con nombres distintos, a las aulas las llamamos de forma distinta, y eso al final es lo mismo, ¿no? O sea, una escuela alternativa con nombres diferentes, no somos somos incapaces, no sé cómo nos han programado pues todas las personas que yo conozco, han pasado por la escuela, no sé cómo nos han programado para pa que al final seamos capaces de repetir a nuestra costa cuando imaginamos el mejor de los mundos posibles, eh, imaginamos una escuela mejor. ¿no? Y lo del poder, un poco vamos, no es que es un poco lo mismo, sino que está íntimamente relacionado con eso. ¿no? Que cuando pensamos eh, como hace algo distinto al poder, pues entonces pensamos en empoderamiento, en contrapoder, en dispersión del poder, en un poder democrático, en un poder popular... en un poder... y somos incapaces de, de verbalizar algo que no tenga nada que ver con el poder porque parece que cuando nos tiran de ahí de del agujero ese donde salimos nos tiran algunos por la cabeza y otros por los pies venimos ya impregnado de la sangre del poder ¿no? entonces es una forma de desubicar esa centralidad que tiene el poder en nuestra vida ¿no? eh, de considerar a las personas con las que te relacionas como las personas que son no por la relación de poder o de sí, después de ser igual, ¿no? Que tienen contigo, o por si eh, las puedes usar para algo, o si te van a servir, la voy a guardar aquí, porque en un futuro seguramente me va a servir para algo esta relación, o al final me va a prestar los apuntes y no sé qué, ¿no? O me va a servir para que dé una charla no sé dónde. Entonces, un poco mmm, el mirar a las personas como personas, y el no por lo que te pueden dar a cambio, ¿no? Entonces estamos en una sociedad así un poco, ¿no? En el que lo que miramos, lo que nos pueden dar y entonces nos aprendemos los nombres de esas personas y a esas personas las tratamos como las personas y a las demás son masa que <risa> Bueno, es que también al mismo tiempo, esa es otra pelea que tenemos, porque a veces saber contestar a las preguntas quiere decir que ya tienes lo, la respuesta a todo. Entonces, si tú tienes la respuesta a todo, no necesitas hablar con nadie. Yo creo que hay que ir construyendo la respuesta a esas preguntas. Por una parte, sí que es verdad que el origen, o sea, que de alguna forma este libro procede del plantearse que el poder es un... Algo que, que corrompe y que te quita de plantearte otras cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, si entendemos lo que ha pasado a lo largo de la historia, las relaciones de poder han sido las que han distorsionado y han dificultado la posibilidad de otros mundos. Entonces, si el poder es un elemento muy importante para imaginarnos otros mundos, habrá que dejar de a un lado el poder e imaginar los otros mundos sin tener que estar pensando en esa relación de poder. ¿No? Para empezar <risa> si no nos, no nos podemos imaginar otra cosa si no estamos todo el rato en cómo hacer contra al poder establecido o qué es lo que tenemos que hacer para colocarnos en el lugar de lo de que, que tienen los poderosos entonces estamos haciendo el juego es súper fácil pero nosotros tenemos que hacer digamos nuestra propia agenda ahora si en nuestra propia agenda hay una gente que en esa agenda tienen las respuestas Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las respuestas las tenemos que ir haciendo, ¿no? Digo yo. No. Tenemos que ir construyendo las respuestas que queremos ir dando. Y en esa construcción tiene que haber diversidad y tiene que haber disenso. No puede haber un gurú que venga de Sevilla y que nos diga lo que tenemos que hacer. No puede ser eso, eso es contrario a lo, a lo que planteamos. No puede haber un gurú de ningún sitio del mundo que nos diga lo que tenemos que hacer, solo podemos ir haciéndolo. Y a medida que vamos haciéndolo, iremos viendo qué otras cosas podemos hacer, ¿no? O sea, yo no tengo ningún interés en venderle a nadie nada. ¿no? <risa> en ese sentido, de cómo tú puedes decir, que es tu pregunta, ¿no? Cómo tú puedes decir a la gente lo de que ahora con el poder... Pues yo no no sé, es que si, me, me, si pierdo mucho tiempo argumentando a la gente que está por el poder o por el contrapoder, me quito de tiempo de hacer las cosas que quiero hacer. Por eso, para mí es un robatiempos, es como un agujero de tiempo. Es mejor ir haciendo las cosas que queremos hacer. Y a partir de ahí iremos viendo cómo se, por ejemplo, la teorización procede de la práctica. No primero vamos a pensar lo que queremos hacer, y luego sino que vamos haciendo y después vamos pensando. ¿Y esto cómo lo llamamos? no al revés, por eso así puede ser una cosa que no se puede definir, no es algo definible, si lo defines ya lo has matado, no lo has dejado perfecto, ya... <risa> no sé. sí, que, un más. que para vivir las cosas no hay que esperar, que es un poco como hemos dicho que empezamos, ¿no? no hay que esperar a nadie, no hay que convencer a nadie, sino que hay que empezar a vivirla y en ese vivir... ...cuando te va encontrando con más gente... ...pues va enriqueciendo... ...y construyendo con la otra gente que te vas encontrando... ...esa forma de vivir, ¿no? Y es un es vivir un, un mundo nuevo... ...hay mucha gente que lo está haciendo, vamos, que no un rollo... viví ...no, no espera a construir... ...que es lo que, por ejemplo, mi abuelo... Eh, ...estaba haciendo, ¿no? Que es construir las bases... ...para que su nieto, que era yo... ...pues eh pudiera viviendo un mundo mejor, ¿no? Sino viví el mundo mejor desde ya y entonces en ese mundo mejor que se va engendrando pues se va haciendo. Sí, ayer ayer en, en una de las mesas redondas a, al final Estrategias para la Revolución. Y bueno, el debate pues fue el partido, el partido, y, y yo pienso que es un poco cuando se hablan de estrategias de la revolución, pues que es un, un tiempo amplio y que más allá de, de las herramientas que haya que poner para que la revolución, la revolución no se va a producir en un día, si sí hay que vivir, hay que, diríamos, abrirse y... Y salir sobre todo del encorsetamiento en el que, en el que nos han metido, no sé si al nacer o des, en, la, en la escuela o en, en el aprendizaje recibido. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Si no, vamos siguiendo, vamos desgronando. ¿eh? No, si no, vamos pero que... El problema es que, como hay que pedir el queda un poco raro pero... eso es, si, no pedís, si, si no vamos hablandolo nosotros ¿no? y, y ya que no se puede explicar se puede conocer las experiencias que ya se están viviendo por ejemplo de esa manera pues conocer un poco cómo se pone en marcha eso que no se puede todavía explicar Claro, de lo de las experiencias, por eso la idea es que lo teórico debe ir detrás de... Bueno, tiene que ir junto con, pero no en, en primero, ¿no? Primero vamos a ir haciendo las cosas, porque a veces decimos, oh, esto es súper difícil, a mí me ha pasado, ¿no? Pero, ¿cómo voy a hacer esto? no Digo, pero yo esto no puedo hacer, yo no puedo, no puedo llevar esto a cabo, y, pero lo haces y... Y sí que lo haces, o sea, tú lo vas haciendo y después vas dando te cuenta o vas poniendo palabras o lo, balbuceando, que decimos, ¿no? Vamos balbuceando la teoría o... O sea, que en realidad vamos experienciando y a partir de las experiencias vamos construyendo la teoría, ¿no? Algo así. Igual de experiencias tú vas más sobrado. No, o sea, no es... de sobra. Es que lo que tú pides es que a lo mejor visibilice cosas que no se pueden visibilizar. Que esa es otra de las cosas importantes que hay que trabajar. Porque para que haya poder hay que visibilizar hay que visibilizar las experiencias y por lo tanto en muchas ocasiones cuando se visibiliza, cuando la experiencia no quiere visibilizarse y se visibiliza, lo que se hace es destruir la experiencia. Para mostrar al poder, mira, que yo tengo aquí 15 experiencias, seis experiencias, por eso sistematiza experiencias, mostrar experiencias, pues... Depende del momento, y además no puede ser todas al mismo tiempo, ni la experiencia completa, ni a lo mejor tiene que visibilizar a alguien de la misma experiencia o alguien de fuera, porque eh, si no se destruyen las cosas. Entonces, que va unido? El hacer con el pensar y con el sentir, y las tres cosas son igual de importantes. Entonces, como estamos en la dinámica del poder, parece que si nos mostramos las cosas hechas, que también hay de la escuela las tareas, los deberes, los no sé cuántos hechos, mmm, no avanzamos. Y esto es lo contrario. Yo creo que lo que demuestra los últimos 300 años, por decir algo, es que cada vez que ha habido una visibilización de las cosas, eh, en la mayoría de los casos, lo que ha habido ha sido una destrucción por parte del poder de esas cosas, o una apropiación, Um, oh, entonces tampoco te voy a contestar, pero que sí que hemos hecho. O sea, experiencia muy bonita. Que a la hora de elaborar el libro, eso además siempre cuando lo, el, los libros que vamos haciendo son colectivos, ¿no? O sea, hay diferentes personas que eh, deciden poner ahí, pues sabiendo que a veces poniendo ahí su experiencia se le está arriesgando, ¿no? Porque a lo mejor una vez que está en papel es diferente del oral, ¿no? entonces una vez que está en papel hay gente que dice ya no me van a llamar nunca, ya lo saben, ¿no? pero decide en un momento dado visibilizar su experiencia y decir, poner sobre la mesa qué es lo que está pasando. Nosotros lo que intentamos es escribir algunas cosas de forma ambigua, de forma ambigua para que no sea tan fácilmente accesible por la gente que las quiere destruir. entonces Es verdad que a veces dices, joder, ¿por qué no me cuentas más? Y bueno, si quieres te lo cuento, pero te lo cuento off the record, porque si te lo cuento en papel para que cualquier persona pueda leerlo, eso mismo las destruye o, o estás en riesgo de destruirlas. Entonces, una de las cosas que yo por lo menos voy aprendiendo es que cosas puedo poner en papel y, y qué cosas no puedo poner en papel. Entonces, hay cosas que hemos vivido y que no se pueden escribir. No se pueden escribir. Punto final. Pero, claro, porque tú podrías tener éxito por esas cosas, tú puedes sacarlas y sacarlas a congresos y decir todo lo que has hecho, pero no lo puedes decir, porque es una traición a la gente que, que ha ido construyendo contigo. Pero es verdad que al mismo tiempo necesitamos algo que nos haga darnos cuenta de que es posible, porque se está haciendo. O sea, si así es es posible, porque se hace por eso no es una utopía, ni nada de eso. Estamos haciendo unas cosas porque las estamos haciendo. Y después, ¿qué es lo que vamos contando? Aquello que creemos que en, o es incomprensible para el poder y por lo tanto lo podemos escribir, porque lo escribimos y pueden pensar, va, qué tontería, o esto no lo estamos entendiendo. Entonces esas cosas son las que ponemos en el papel y aquellas que creemos que ya no están en riesgo, en el sentido de que aunque las pongamos no, no se arriesga nadie, ¿no? No, no pones en peligro la propia experiencia. Por eso hay cosas que tenemos que escribir con mucho cuidado y algunas cosas son ambiguas y dicen, ¡jo, es que esto no se entiende bien! Bueno, no importa que no se entienda bien, si la cosa no es que la entiendas bien, sino que tú puedas tomar ideas para tu propia práctica o tu propia circunstancia, ¿no? Para no hacer como estructuras fijas que tú puedes repetir en, en 200 sitios, sino que tú puedas tú lees algunas cosas y dices, ¡uh, um, igual esto me vale para lo mío! Esto no lo entiendo, como no lo entiendo lo dejo ahí y a lo mejor lo entiendes después. Pero sí, todo está muy muy clarito, por eso hablábamos de la di didactización, yo como soy de didáctica. <risa> la didactización de los textos, y a veces didactizar los textos es un riesgo. Entonces tienes que no didactizarlos de forma... A mí me cuesta porque yo, mi tendencia es a didactizar, entonces no, no puedo didactizar, tengo que dejarlos para que cada cual tome lo que considere. Porque si lo didactizas en realidad estás diciendo a la gente que es lo que se tiene que saber. Luego lo pones en un examen... <risa> y lo que somos profe luego suspenso, aprobado y en cambio con el poder al final es un es un núcleo muy fuerte entonces tenemos que tener mucho cuidado no podemos hacer cualquier cosa algo así que ha paso, paso, paso ¿te dejo aquí? ¿me entras? ¿para que vayas Lo de hey de? hey no. bueno, una cosa y luego a eh... en el libro hay cosas que son eh, peligrosas para personas pero han sido por ejemplo felipe El artículo de Felipe cuenta la experiencia de él en, como responsable del albergue de transeúntes de Sevilla, el director del albergue. Entonces, él cuenta cómo la Administración Pública roba. Entonces, él ya sabe que después de esto... Bueno, ya se está dedicando a hacer de comer a la gente, que después de esto no va a trabajar nunca más. O sea que... eh, pero él lo ha decidido él solo. Luego hay, por ejemplo, el de empoderamiento Comunitario, que está basado... Hemos cogido la teoría y la hemos ido eh, viendo cómo se ha construido esa teoría a partir de las diferentes experiencias que hemos tenido en la provincia de Sevilla, que hemos tenido eh, en México, entonces aquí en, aquí, en Magisterio. Y como eso en realidad ha sido lo que ha ido construyendo eh, la teoría, que la teoría es algo... Eh, ...que nada más que sirve para poder verbalizar las cosas... ...porque en cuanto que se convierta en algo fosilizado... ...lo que hace es que la práctica tenga que ir... Eh, ...a las órdenes de la teoría, que sería el poder... no ...en vez de que la teoría sea la que se vaya generando... ...a partir de lo que vamos debatiendo y construyendo en las prácticas. ¿no? Entonces un poco en realidad las cosas son así en el libro. Eh, luego, bueno, como eh to empezó por por una crítica a mayo del 68, que es donde se genera el empoderamiento, luego un poquito después Tony Negri el contrapoder, ¿no? Y ahí pues estaba el tema del Holloway, de Cibechi y lo que nosotros planteábamos el desempoderamiento, que más o menos lo planteamos los tres en la misma fecha, que también coincidió con que los zapatistas, pues, quisieron visibilizarse en ese momento. Pues... el libro también hemos querido eh, mostrar ese universo... Eh, tanto de teoría como de práctica, ¿no? Entonces, pues, Raúl eh, tiene un trozo, John tiene otro trozo... Eh. Luego, gente que le tenemos mucho cariño, como Ivan Illich, que ya... A finales de los 60, pues, criticaba el tema del voluntarismo, de las ONG, del buenismo, me parece que no nos lo quitamos encima, pues ahí también está lo que él planteaba, ¿no? Y luego, pues, gente que nos hemos ido encontrando, como la Naya, que... No sé si al final quedó algo en el artículo de lo que ella escribió o sí, vale. lo borramos... Que esas son las cosas bonitas, porque ya justamente eh, nos encontramos, porque hay una experiencia que, que de repente, como no se sabe qué va a ocurrir, pues sale. ¿no? Eso es, yo fui alumna de Hinoa en Magisterio. Entonces, ese año yo creo que estábamos un poco perdidos. Sí que estábamos haciendo algo, pero no teníamos claro hacia dónde iba a ir la cosa, estábamos intentando construir algo juntos, ver cómo iba el proceso, pero no teníamos nada claro. Como bien han dicho, la teoría no está escrita, se va creando a partir de la práctica, entonces en aquella época íbamos haciendo cosas, íbamos cambiando un poco lo que sería una clase normal porque para nada se parecían las clases de Hinoa al resto de las clases de la universidad que es estar sentado y recibir información, sino que nosotros nos juntábamos, íbamos viendo qué queríamos hacer, qué queríamos construir, un poco perdidos por dónde tirar y al final poco a poco fuimos creando cosas juntos, viendo otras alternativas también, no sólo nosotros como alumnos en ese momento sino que también hay otras opciones y otras alternativas de crear cosas juntos luego como profesores al ser nosotros futuros profesores de magisterio también venía a ver bien ver que se puede hacer cosas con la gente sin mandarles lo que tienen que hacer sino escuchar a los demás y ver que se puede ir creando juntos entonces en esa experiencia fue cuando nos conocimos por primera vez y poco a poco Se van desarrollando distintas ideas, vas pensando que otras alternativas hay. y Así es como poco a poco fuimos conociéndonos más y empezando a vivir distintas experiencias. ¿Alguien quiere tomar? Una maldad. Sí, bueno, es que es, es un palabra al que le tengo mucha manía, que es la, el palabra empoderamiento. Está muy de moda. Eh, yo no acabo de entender este palabra empoderamiento eh, creo que podría significar que las personas eh, se formen y se informen y practiquen un arte, el arte que sea, pues, el, que sea el noble arte del sabotaje entonces hace falta formación, información y práctica si a eso se llama empoderamiento bueno, pero es un palabra que me parece muy muy muy feo y muy desacertado a mi opinión, vamos, pero bueno se puede emplear como cualquier otra palabra, claro entonces... Sí, para colmo eso para complicarlo aún más ya no me gustaba el palabra de origen cuando lo empecé a leer en la prensa alternativa en el diagonal por ejemplo no se puso muy de moda el empoderamiento todo era empoderamiento no sabía muy bien a qué se referían quise imaginarme que se refiere a que las personas se formen se informen se, se tomen tomen poder en el sentido en un mal sentido de la palabra porque el poder es que yo te obligo a ti a hacer algo que tú no quieres hacer entonces yo tengo el poder y tú pues me obedecer porque yo tengo el poder entonces si, si yo me empodero que es que me convierto en un tirano no verdad no queréis decir no quieren decir eso con empoderamiento <risa> Oye, quizá algunos así eh, yo que creía pe quería pensar que empoderamiento en, en periódicos como diagonal o prensa alternativa querían decir que la persona se forme se informe y practique. practique una serie de artes y eh, claro sin, sin la básica información es difícil no hacer nada se puede hacer algo contra el poder de forma instintiva como un niño una criatura pequeña puede pues puede meter un palo en la rueda sin haber sin saber absolutamente nada de, del mundo. Pero claro, emplear este palabra tan tan largo como empoderamiento y para colmo desempoderamiento. Yo cuando leí el libro me quedaba bizco con este palabra, porque otras partes del libro pues sí, ya, ya había leído algo de John Holloway, de de Raúl Civeche y mucho porque sale mucho en la prensa, pero el palabra este, a ver cómo es, cómo es la cosa de él. sí, sí, sí, sí. sí. Además, está relacionado con la traducción a la euskera de la palabra, ¿no? del palabra ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que es divertida y está relacionada con las culturas populares. En las culturas populares se juega mucho con los palabras y se les da la vuelta y se repiten, ¿no? O sea, hace, se hace como un giro y una repetición o algo así, ¿no? Por eso, cuando planteamos cómo traducir desempoderamiento a la euskera, eh, después de un montón de vueltas, pero la primera es la traducción literal, ¿no? bueno, algunos algunos utilizan Alduntzea, pues ordun, pues con des, de Alduntzea eh, de Alecin, no sé qué, bueno, empezamos ahí, y dijimos, pero qué tontería. Pero si el desempoderamiento es un juego. La palabra en sí es un juego, es una es como lo del el, ¿cómo se llama? el el que estaba desnudo, ¿no? El El emperador desnudo, ¿no? Que decir, pero ¿tú qué palabras estás usando? ¿no? Si tú estás diciendo el empoderamiento, que eso es lo, lo que nos va a salvar o nos va a liberar y sigues usando el término poder en sí mismo, ¿no? Y por eso, por una parte, está el término de empoderamiento que es, de alguna forma, una, un cuestionamiento a lo que se está proponiendo desde lo alternativo. Y al mismo tiempo, jugar con las palabras y decir, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por ejemplo, en la versión en euskera, que planteamos que al final hemos dejado, Jave, Gave, Cea, que nos da igual lo que diga Uscolceña, <risa> que nos va a decir, <risa> que, que propongo otra cosa. Eh, y entonces ahí es el juego de la repetición, Jave, ¿no? Gave, cambiar la primera palabra, la primera letra, ¿no? como Saskinaski, este tipo de juegos de palabras, es como hacer un engaño. no Yo lo considero como un juego y un engaño para que por lo menos nos lo pensemos. Si estamos por el empoderamiento, o sea, si... Si la gente que estamos planteando un mundo nuevo estamos jugando con la misma palabra que está jugando la gente que está en el otro lado, pues entonces algo estamos haciendo mal. Entonces, por una bueno, que es diferente porque tú estabas en la fundación de la palabra, yo vine después. Pero para mí es una... Eso, eh, ahí. Entonces... Eh... Eh, también hay que entenderlo de esa manera, por, por eso en el título del libro no utilizamos esa palabra, sino que utilizamos sin poder, que queda más claro, sin poder, el poder es un problema, y ahora vamos a debatir, ¿No? bueno, vamos a debatir, Con este. <risa> a partir de ahí está la construcción del término, pero lo que está claro es que el poder es el problema, y como el poder es el problema, evidentemente no podemos estar por el empoderamiento, no tiene sentido estar por el empoderamiento, Y luego, a partir de ahí, el desempoderamiento genera un conflicto en la parte alternativa. Porque la gente que está por lo, por el empoderamiento al menos puede confrontar el término. No hacia el poder, sino al otro. Pero lo, las palabras al final son juegos y por eso las remezclamos y las reutilizamos. Y entonces, bueno, lo, lo utilizamos como si, bueno pues una palabra más. Pero sí, es verdad que hay una, hay diferentes intenciones en el uso del término. Hay el juego, la burla en algún... bueno burla en sentido eso, la burla de las culturas populares, ¿no? De la resistencia desde la burla. Y también está el una llamada de atención hacia la gente que se piensa, o sea, que está planteándose un mundo nuevo en relación al uso del poder. ¿Cómo puede ser eso un mundo nuevo? No puede ser eso un mundo nuevo, no sé. <ríe> Me parece no sé si tú como Sí, tú vas también. Sí, quería... Pero si quieres contestar a eso, luego yo iba a intervenir. Nada, yo lo único es el tema de... Cuando tú hablas de, de que hay que informarse, eso significa que ya hay algo construido y, por lo tanto, existe un poder alternativo del que tenemos que recibir esa información. Y entonces, los saberes populares, por ejemplo, que son construcciones colectivas, que están basadas en la ayuda mutua y todo eso, quedan fuera de cualquier posibilidad de transformar la sociedad porque las estamos dejando fuera, ¿no? Porque no lo sean. Entonces, eh, si estamos dando vuelta a las cosas de esa manera, estamos construyendo un tipo de alternativa en la que hay una información que tenemos que recibir para poder empezar a trabajar, porque nosotros no somos, mm, que tú mismo has dicho, eh, seríamos como niños, ¿no? Es que, en realidad, eh, cuando estamos jugando en la calle o estamos recibiendo cosas, por ejemplo, yo de mi abuelo o lo que sea, estamos recibiendo cosas que están fuera de esa información y que pueden lo que tenemos que hacer es entrelazar eso con otras cosas que son igual de importantes que pueden estar construida por Raúl o por tal organización o por tal... Y entonces, toda esa, como si fuera... No sé si aquí ahora cómo se llama eso en la almazuela no sé qué sabéis si en lo cómo se llama en inglés y ahora ah, está de sí, moda la, la por bueno, ah, pues la almazuela por <risa> eh, que tú puedes unir diferentes trozos de telas que en principio mmm, sueltas no valen tú las unes y hace una colcha porque te hace falta para el invierno pero luego des une y te haces un bañador, un bikini y luego la de porque estás en verano y luego la de, la vuelves a unir porque te hace falta el mante para la casa y luego entonces un poco por eso las palabras tampoco son determinantes ni ni tienen por qué ser las que vayan diciendo cuál es el camino las palabras también se pueden pueden llenarse de otros sentidos y pueden tirarse cuando ya no valen A lo mejor ese empoderamiento nos vale ahora en este primer momento para aplicar las cosas, pero luego ya no nos vale ese empoderamiento porque ya es un la 3, entonces tomamos otra y ya está, ¿no? Bueno, es eh, de aquí Itzulpena dagoen, baina bueno, si no lo hago lo, lo eh bai eus euskera ez, vale. Bueno, leenda bizi mile euskere liburia ez zagatik oraindik ez ezet bukatu, baina placer handi esaten ari da irakurtzea. Bai, ilusionismo sozialaren eh bueno, eh e, zenik non ezagutzen termino hori eta bereziki, bueno, dut. Baina gero, claro, ni, bueno, banator feminismotik eh guretzako eh, e, bueno, ez jabetze, jabetzea ez konturatzea izenda aurkikuntza handia eta ez zentzu baten bat hortan de jaso behar dugu zerbait kanpotiga torna baiztik eta gu geudakagula gaitasuna geure mugak gainditz, gainditzeko besteek, besteekin gauzak eraikitzeko eta horri deitzen diogu ere bai e, alduntzea ez, kolektiboki eraikitzen dugunari garrantzia eman eta hortaz a, e, aurrera jarraitzea. Hortan, karo, e, liburan ikusiet zuek boterea e, be, bai baiuzkula bai, bai, ekin egiten dezuela Dago, gukik igualitza egiten dugu botere txikiz, ez, botere horri, botere hori horri deseustatzeko e, almen hori e, deno daukagula e, ja, e, jakinge behar dugula, e, respetatu behar dugula, ta, or, baina horri ere daitu nahi diogu boterea. Ez azkenean boterea da, e, bueno, almena edo, edo gauzak egiteko gaitasun hori, ez, elkarrekin bada ere. Orduan, bueno, pixka da te, ere bai, kuestionatukai nahi, nahi konuke boterearen e, konzeptu absolutu hori, ara so besela ara botere maiuskularekin ere gero bestea ez dakit, ez dakit bueno. hor botere eh eske euskeraz ez dago problemarik horrekin. Desberdintzen dugu boterea eta eginan lizatea. Horregatik eginan lizatea gauza da. Una cosa es el poder y otro es poder hacer, que decimos, ¿no? El poder y el poder hacer. <tabajo>, eh, no poder hacer. Claro, porque es Logo lo segundo, el poder hacer eh, batzutan ikuspegi feministatik, planteatzen dugu duguzzuk aldezu. Tu puedes. Tu puedes, por qué no vas a poder? tú puedes. Eh, Baina aldiberian planteatu behar dagu eh, zuk ezin duzu, bakarrik. Tu no puedes sola. Si tú puedes sola, bete? <risa> Agur? <risa> Entonces... Eh, Fora ezo, botereitzak ez du balio, ne ustez? Eusker, Euskeres ez dakazan lantzarik, botereitzak ez du balio. Aldegua agian egin aldeu, egin ezakegu, egin lehikeu. Eta bigarrena da elkarrekin, baina ez elkarrekin beti. ¿No? nos metemos en el club, el club de siempre tenemos que ir juntos y vamos juntos a todas partes, ¿no? Ese es, me dice que ni oren surikin harinaitek esarbeite giten, grobe de aking, pero orgenero ariburus e gine getudegu ausnarketabat, ¿no? La parte del género, el artículo del cuerpo en relación es uno de los que hemos hecho así con mucho gusto y planteándonos diferenciando el feminismo con mayúscula y los feminismos en minúscula, y esa es una diferencia que nos pareció relevante, que es el momento en el que hay que remarcarlo, ¿no? porque desde el feminismo con mayúsculas se están planteando cosas que van en contra de las propias mujeres. Entonces, eso en la forma de hacer del ilusionismo social, es verdad que las mujeres son las que son las protagonistas en general, pero no porque se busque que las mujeres sean las, prota las protagonistas, sino porque en la vida cotidiana las mujeres somos los protagonistas. No las mujeres en mayúsculas, sino las mujeres en minúscula Entonces, cuando... ¿Claro? Claro. Ez gaitzuk, eh, emakume minuskulaz planteatzen desu ikusiko duzu emakume asko direla resistenteak. Baino asko eta asko. Eta batzutan, ez basaude apuntatuta, mugimendo batean badirudi zuetzer a la resistentea. Eta gezurra da. Osea, si alguien ha mantenido la resistencia ante la globalización, ante la colonización, han sido las mujeres. Pero, con minúscula no han sido las mujeres que han tomado el poder, porque ni siquiera nunca han querido hacerlo. No porque no pudieran, que también, pero que ni siquiera han querido. Porque si no pa qué? Por eso en la parte de el lugar de la mujer en todo esto, nosotros podemos hablar del lugar de las mujeres en todo esto, no de la mujer. Que no no hay que ubicarla en ningún sitio, ¿no? Si sí, que no tiene lugar. Porque sería el mismo el mismo movimiento, ¿no? No habría un lugar para las mujeres y un lugar para el resto de género, ¿no? sino que en lugar de las mujeres, puesto que son las que tienen la iniciativa y son mujeres con minúsculas porque tienen nombres, si fueran mujeres con mayúsculas no lo que tendrían serían apellidos, a lo mejor. Las mujeres con minúsculas pues tienen la fortuna de tener su nombre, pues son el movimiento en sí, no pueden tener un lugar, porque en cuanto que le pones un lugar ya la encasilla en un espacio, no puede moverse de un sitio a otro dentro del movimiento, ¿no? Sería... No sé cuál es la palabra, pero vamos. La que utilizaría Calimero sería injusto, o no me comprende, o cosas de esas, ¿no? Pero que... Yo no entiendo eh, todo esto sin las mujeres, porque ha sido en realidad a lo largo de la historia y eso desde Aristófanes que crea las comedias, ¿no? de en en el 500 antes de Cristo él se da cuenta igual de eso, ¿no? como son las mujeres las que las que luchan por un mundo distinto, sin guerra, sin en contra de que existe la discriminación de los metecos de los extranjeros, en contra de que en eh, la asamblea decidan las personas con barba con respecto al resto de la población... Pues barbas pues porque tienen dinero para poderse pagar la barba, o sea que no es... Y entonces, una cosa bastante antigua, que ahora parece que mmm, somos muy, unas personas muy listas, pero que nos han ido enseñando un montón de gente que han ido matando o, De las 500 no sé cuántas, 511 me parece que son las comedias que escribe Aristófanes, nada más que nos han llegado 11 Porque las otras 500 las han ido destruyendo a lo largo de la historia. ¿no? Y yo creo que a mí me ha enseñado mucha gente y me enseña todos los días un montón de gente. Y eso es una forma de, de vivir la vida, ¿no? De vivirla desde dar la, la importancia a la cotidianidad que es lo que nos parece una cadena, una esclavitud una historia que es un sinvivir y en realidad el sinvivir es cuando eh, intentamos sustituir nuestra cotidianidad por los eventos ¿no? de los eventos de, ya sean de las de las organizaciones en las que estamos o de los, yo sé, de la tele o de, o de ir a escuchar A... y ahí no hacéis Javier encina sobre el libro todo eso va sustituyendo si no lo hacemos de otra manera si somos incapaces de aprender formas en las que no sea eso eh, lo que nos imprende lo cotidiano eh, estamos consiguiendo lo mismo que quiere el poder con mayúscula y el, en el sitio en la línea gorda de la que vivimos esto que es lo que quiere que hagamos no O sea, no sé, o sea, si no visibilizamos, si, si no hablamos, o sea, para el movimiento feminista evidentemente la palabra empoderamiento ha significado que las mujeres nos hagamos visibles, o sea, que se si utilice el lenguaje inclusivo, yo te estaba escuchando a ti y me estaba removiendo un montón porque todo el rato decías nosotros y nosotros y nosotros, siendo una mujer, ¿no?, que no hayas utilizado el lenguaje inclusivo, me, me chocaba, ¿no?, Entonces, yo no, o sea, no, yo no sé si estoy a favor de la palabra empoderamiento o no lo estoy, porque también me parece un palabra bastante feo, pero sí que me parece que en su tiempo, en su momento, en, en, en un espacio, o no, en los espacios, pues nos ha servido. O sea, eh, no habría movimiento contra la gordofobia si las gordas no se hacen visibles, ¿no? por ejemplo. O, no sé O no habría un montón de cosas que conoceríamos y que podríamos nombrar, Si no las hacemos visibles, yo, es que no. Estoy... Bueno, sobre el lenguaje, decía Agustín García Calvo, que creo que es una persona de mucho peso. que Bueno, no, no. no, no. no, por suerte, pal. Sino... No, porque creo que hay una mística a veces de las personas porque cumplen un papel y una faceta de la vida muy guay, pero a lo mejor hay otras muchas tan importantes como las que os escucho, donde no las cumple, y entonces por eso por eso me he hecho el comentario así más, Miriam Bruma. No, me acuerdo de él pues porque una, bueno, porque yo creo que a Isabel no le importa. Porque Isabel Escudero ha escrito los poemas del libro y también ha escrito un artículo que se llama Pedagogía del revés. Y es la pareja de Agustín y, y yo creo que ella también quería reivindicar su lugar, el, el, aunque son muy diferentes en su forma de plantear la vida y el pensamiento, pero yo creo que a ella no le habría importado. <risa> eh, porque Agustín planteaba una cosa, que es que el lenguaje en sí mismo no es sexista. Puede ser el, el léxico, la semántica sí puede ser, no la sintaxis, que es una cosa diferente, o la morfosintaxis es diferente. Y muchas veces, eh, al utilizar un lenguaje sexista, se oculta el sexismo. Porque tú, una vez que ya dices nosotras... ¡Ah, yo ya he dicho nosotras! <ríe> pero bueno, pero que eso no soluciona nada. <ríe> Entonces, el planteamiento de la inclusión tiene en sí mismo la exclusión. La inclusión es que tú estás dentro. Nosotros no queremos un dentro y un... Sí, lenguaje inclusiva has dicho, ¿no? Bueno, digo por la palabra porque la, la cuestionamos, ¿no? Entonces, Eh, porque por ejemplo en educación la educación inclusiva es la línea predominante en la escuela de magisterio actual, ¿vale? Por eso es un tema que, que nos cuestionamos mucho. La inclusión lo que plantea es que hay un círculo. Entonces tú lo que haces es ayudar a la gente a que esté en tu círculo. No hay un mundo nuevo, no una construcción nueva, hay yo te dejo a ti que tú estés en mi círculo. Te y fíjate qué buena soy, qué bueno soy que a ti como mujer te dejo entrar en mi círculo. Por eso muchas veces alterar la forma en la que se llaman las cosas también es una forma de taparlo, de tapar una realidad. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con las cosas. Y lo único, no, lo del… sí, yo te paso ahora, te paso ahora mismo. <risa> <risa> que, que, que quitando toda esa pelea, que no creo que sea la que la, una pelea en la que nos hayamos metido en ninguna. Nosotros usamos la arroba al contrario de lo que plantea Isabel Escudero que también lo ha debatido con Agustín y nosotros les llamamos la contraria a los dos, en la forma de escribir el libro les llamamos la contraria a los dos, pero eso no quita que nos parezca interesante y nos dijo que por favor la cambiáramos y nosotros decidimos que no, nosotros tomamos nuestra línea, nosotros tomamos nuestras decisiones sabiéndolo. O sea, siendo conocedores de todos los debates y decidiendo en qué debates nos interesa entrar y en cuáles no nos interesa entrar. Por eso, en ese caso, eh, trabajar. Yo lo digo porque a mí me chirría una cosa y es que si las instituciones nos plantean eso, a mí la universidad me manda un código de escritura cuando la universidad es machista. Entonces, ¿qué pasa? Ah, yo ya escribo eh, teniendo en cuenta el género. Bueno, ya está. Todo arreglado. Yo ya escribo bien. Y yo no creo que las cosas vayan por ahí, por eso digo que la forma... Yo puedo escribir lo que quiera y ser machista en el enfoque de todo el trabajo. Y nadie me pueda decir que sea machista porque utilizo el lenguaje no sexista, que es un, un elemento que incluyen en todas las convocatorias institucionales. La diputación, el gobierno más con la universidad, no sé qué. Vale, muy bien, todo está muy bien escrito. ¿Y qué? ¿Qué mejora? A mí me estoy de acuerdo contigo en lo que dices que porque al final son cambios cosméticos o estéticos que se quedan en la superficie pero también creo que esos cambios cosméticos y estéticos son el, o sea, son el, el la consecuencia de que en algunos espacios justamente esos sujetos que no estaban dentro de ese círculo no es que les hayan incluido los que estabanéticos sino que han entrado a patadas en el círculo o sea las gordas que están ahora pegando patadas porque las que somos flacas somos el sujeto eh, ¿Opresor? Eh, op sí opresor y, y el centrado el la, la norma eh, Nos están pegando patadas para decirnos eh, que, que esto también es nuestro, que este mundo también es nuestro, que esta vida también es nuestra, que también somos vuestras compañeras y nos estáis invisibilizando. Entonces creo que también, o sea, aunque aunque todavía estemos en momentos en los que solo se dan o la institución solo es capaz de asimilar, porque creo que es eso, la, ese cambio cosmético, creo que también es una realidad que, que está viendo sujetos que no es que estén no es que estén eh, siendo asimilados, porque est se, est se están reventando el círculo para hacer otra cosa también. Y nos están interpelando desde ahí. Y creo que no hace referencia a, esa, a esos, esos tal casca, a esos choques que hay. No sé, cómo que se queda no sé como bastante flojillo. No sé cómo explicarlo. Claro, yo creo que, que lo que tú estás planteando lo explica bastante bien. ¿no? O sea, que, eh, ¿qué queremos hacer? Eh, ¿Unas instituciones más perfectas, mejores? Eh, ¿Por qué luchamos? ¿Por...? Eh, ¿Una sociedad institucional en la que todas las personas eh, puedan dirigirse a esas instituciones y, y sean escuchadas? Pues eso son diferentes alternativas políticas. Entonces, tendremos que situarnos en qué es lo que queremos. Pues a lo mejor si queremos que nos escuchen las instituciones, pues está bien empoderarse. ¿Por qué no? Y entonces, pues, o tomar el poder o hacer un contrapoder... Todas esas son formas en las que te puede escuchar la institución. Entonces, es eh, por eso el desempoderamiento es un posicionamiento también con respecto a las instituciones. Significa que la que nos da igual las instituciones. Queremos construir una vida en la que las relaciones que tengamos sean sin poder, si esas instituciones ...desaparecen o esas instituciones están... ...pues tendremos que ajustar la vida que tenemos... ...teniendo en cuenta que existen o que no existen... ...pero no vivir con respecto a cómo son las instituciones... ...sino a cómo queremos que sea nuestra vida... ...a cómo queremos que relacionarnos tú y yo... ...no a cómo queremos que tú y yo se relacione... ...nos intermedie la institución... ...para que podamos relacionarnos... O podamos ver, tú y yo, cómo queremos que la institución se relacione con nosotros, ¿no? Por eso es, es muy importante ver qué qué es lo que qué es lo que queremos, qué tipo de sociedad es la que queremos ir pariendo, ¿no? O estamos pariendo, ¿no? Ya por compartir, ¿no?, como os repetís, pues así comentamos más cosas. Eh, no, no conocía esta reflexión así, sí conocía de dispersar. Con Raúl, además, hacemos cosas y, y claro, cuando te vas a la cotidianidad a lo mejor te gusta más hablar de las relaciones humanas. Eh, varias respuestas o comentarios vuestros son blanco-negro. Claro, a una también le sorprende porque que entiendo que no hay blanco negro, que habrá una tensión, que habrá que construir, lo digo por comunicación, ¿no? Pues si no es que aquí hay una plantilla y vosotras vais a ser las que nos definís si entramos o no entramos. Entonces, por ser cuidadosas, ¿no? O sea, cuando durante muchos años, muchas décadas te estás dando de bruces en las relaciones de cómo articularlas con diversidad sin estructura Y en una dinámica horizontal te das cuenta que está muy bien escribir el librito, pero está muy complicado articular diariamente unas relaciones de esas características. Y os aseguro que sé un poquito de qué hablo. Es decir, que si además bajas a espacios de exclusión por lo económico u otras muchas, pues bueno, está bien en el mundo académico seguir discutiendo si son galgos o podencos, que lo hay que hacer, y el debate ideológico lo hay que tener, Pero te aseguro que, en el proceso de la tensión de esa construcción, del hacer, hay que, hay que ser un poco más generosas, porque las cosas son mucho más complicadas, no es para defender lo contrario, ¿eh? simplemente digo, para poder expresarlo también. Porque si no, al final son discursos para gente que ha pasado por las academias, que es el activismo desde finales de los 90 hoy, que entiende los vocablos, y el antivocablo, y el palabra y el antipalabro, pero que se desconecta con cantidad de sectores de sufrimiento, de carencia, de incomprensión, y no hay voluntades para ayudar a una comprensión colectiva, o por lo menos más amplia, de nuestros micromundos. Y a mí eso me preocupa. Yo lo ubico, no tengo ningún problema, yo estoy en, en un espacio, en una organización, se llamaba Ladre, y llevamos 35 años intentándolo. O sea, que se nos respete, que nadie me someta. pues son partes del término. Claro, son relaciones de no sometimiento, donde en ese proceso, el no sometimiento, los puntos de partida, pues no son iguales para una independentista que para una transfeminista, que para una feminista era igualdad, que para una persona que sea marxista, otra que podamos venir más del mundo libertario, o para una anarquista, etcétera, etcétera. Y convivimos todas. y os seguro que es muy complejo Siempre que hay poder, cuando no hay poder, como en el caso nuestro, simplemente es un espacio y me permites usarlo o no, porque no es tuyo, lo uso cuando me da la gana, pero pero no me estaba gustando, entre comillas, ¿eh? con todo respeto, eh, cómo lo planteabais en esta dicotomía del, del blanco y negro, porque creo que es bueno hablar esto en el hoy y ahora, y en el hoy ahora la vida no está resultando compleja ¿no? en las relaciones sociales, cando queremos quitar poder, cuando practicamos el quitar poder. O sea, porque aparece por otros lugares, donde menos te lo esperas, ¿no? Y aparecen los nombres, y aparecen los pronombres y los adjetivos. Era compartirlo nada más. Bueno, voy a aprovechar. A ver, no sé si me va a dar tiempo a, a poder explicarme todo lo que tengo en la cabeza, que suele ser difícil. Bueno, el tema del lenguaje inclusivo... Mmm, Me gustaría pensar que ciertas personas lo tienen superado. De verdad, lo, lo digo porque lo pienso. Me da igual a mí que hablen en os o en as. Yo intento escribir siempre con arroba, así que bueno os copio un poco. No sabía que lo hacíais vosotros también. Pero lo hago porque si nos ponemos eh, a pensar, existen los, existen las y existen otras cosas. Entonces, si queremos incluir a todo el mundo, eh, tenemos que olvidarnos de de este lenguaje que llaman inclusivo. A mí no me sirve de nada que yo esté en una institución y me estén dando eh, cursos sobre el lenguaje inclusivo y otras maneras, cuando resulta que ese, ese curso lo da una mujer, las que asistimos son prácticamente eh, todas mujeres, todas las administrativas son mujeres y todas las personas que tienen poder son hombres. Entonces, eh, eso nos da una representación de, en realidad, ¿para qué sirve? Pues para que las que trabajan, que casi siempre somos mujeres, eh, hagamos las cosas para que ellos queden bien. En fin, no me vale. Luego, eh, habéis comentado antes eh, una cosa sobre el, tem eh, el tema de poder hacer o el poder. Yo creo que estamos hablando, yo creo que además tres personas diferentes han hablado del poder visto desde distinta perspectiva entonces eh, la capacidad es una cosa diferente y yo creo que el tema del empoderamiento se refería un poco al tema de la capacidad del ser capaces de eh, queremos ser capaces el empoderamiento de la mujer yo creo que es un poco eh, no tanto yo yo lo he entendido no tanto referido a informarse o saber sino tener eh, ser con, consciente de que somos la parte más activa como decía yinhoa, de la sociedad estamos ahí y además es que lo hemos estado durante toda la historia aunque la historia no quiera reflejarlo somos la parte más activa somos la que más las que las que más estamos y, y entonces mmm, pero yo creo que que algunas no necesitamos la la sensación de tener el poder para saber que lo tenemos o sea yo creo que el eh, yo lo que he entendido Otras veces hablando con, con Javier y Ainhoa del tema del desempoderamiento es un poco... No necesito tener ese poder para poder vivir, para poder eh, actuar y tener la capacidad de hacer las cosas. Yo que vivo en, entorno, en un entorno de poder, pues eh, hablar de desempoderamiento es como hablar del diablo en la iglesia, igual. O sea, es como... es una cosa bastante complicada y fea. La gente lo lo lo intuye como como me han dicho Ah es que eso es anarquismo tal eh, uf, eh, no se puede confiar en los anarquistas o sea este tipo de comentarios que bueno entonces es verdad que no se le puede poner eh, alas al, al término de desempoderamiento aunque me parece a mí me parece un término muy divertido no me parece feo sino divertido porque empoderar ya me parece una cosa pff, desempoderar ya me parece como en fin ya lo más de lo más. Pero bueno, eh, lo poco que he leído del libro y la, las pocas veces que hemos tenido la, la suerte de, de, de juntarnos y la vez que bueno que Javier nos dio una explicación que él ya vio en el entorno en el que yo me muevo cómo fue recibida de mal, eh, a mí me parece que una cosa es jugar dentro de los estamentos del poder en el que el empoderamiento puede ser una herramienta muy buena si tú te tienes que mover, como decíamos antes, en la institución Sí, queremos que las, eh, que las que las mujeres con mayúscula eh, puedan reivindicar sus eh, pues la, la igualdad que se supone que es lo que estamos reivindicando no estar por encima ni, ni por debajo sino que estar ahí y tener toda la capacidad que, que pueden tener ellos eh, y otra cosa es el poder ejercido a todas horas el poder social. Eh, y no estamos hablando solamente del poder de, del que tiene poder de verdad, no estamos hablando del alcalde ni del concejal ni del presidente del club de, de fútbol, sino en el que en una conversación normal en un bar, tú has estudiado y tienes una carrera y estás por encima de este que es barrendero. Eh, yo creo que ese es el, el poder que ahora mismo vivimos cotidianamente y yo creo que es una cosa que, que a la gente además, que la gente que que no ha estudiado o que no se ha preparado o que se siente por debajo es la que más sufre. Son los que son sin poder cuando deberían de ser los empoderados o deberían de estar por lo menos en el mismo estatus o o de dos o unos nos bajamos o otros suben. Espero que el empoderamiento no tenga no tenga necesidad de ahí el desempoderamiento. Me gustaría, por conectar con eso, lo que planteamos cuando planteamos el desempoderamiento científico, en realidad no era una cosa que no habíamos hecho de antes, a lo mejor eh, con el ilusionismo social cuando se empezó a plantear eso, porque eh, el concepto de la academia, ¿no? y la academia que está por encima de cualquier otro saber, Entonces tanto en lo educativo como en lo científico tenemos que plantear que la academia no es la única fuente de saberes y que hay otras fuentes de saberes que tendrían que estar de igual a igual, no quiere decir que lo científico no valga, pero que no es más importante un saber científico en relación a otros saberes que tienen otras consustancias, sustancias. ¿no? Y entonces en ese sentido es verdad que la gente que trabajamos en la universidad tenemos no sólo un desafío sino una obligación. Para cambiar las formas de investigar y también cambiar el concepto que tenemos sobre el conocimiento. Sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que el barrendero es menor que yo, <risa> sabe un montón de cosas mucho más que yo, ¿no? El problema es que por el hecho de no tener un título, eso ya es otro eh, toda esa historia, ¿no? De como tú no tienes un título universitario, no vales. Entonces, eso es otra de las cosas que tenemos que hacer. La idea del desempoderamiento es una algo que tiene una perspectiva ética, en el sentido de que, Si yo soy un investigador de la universidad, tendría que tener la responsabilidad de ética de romper con esa relación de poder que tengo para con la sociedad. Yo tengo que romper esa... Yo, personalmente, junto con toda la gente que pueda hacerlo también. Y eso está no en un discurso, no en que yo dé una charla, sino en la forma en la que planteo la investigación, la forma en la que planteo en las clases el valor de cada conocimiento, la forma en la que me relaciono con la gente que me encuentro, que pueden ser estudiantes, como la persona que trabaja en la fotocopistería, como la persona de la entrada, eso si no, no vale, si no es solo un discurso es una cosa muy bonita que queda en un papel pero no vale, eso no vale si no nos sirve para entender cómo entramos en magisterio yo cómo hablo con la persona que está en la entrada la forma en la que yo entro hablo con la persona que está en la entrada, es eso. Según yo como hable, estoy poniendo todo el aparato sobre esa persona, porque yo estoy por encima. Entonces yo tengo que hacer algo para romper eso. Tengo que tener ese compromiso ético, porque el otro ya sabe lo que es. Por eso no se trata de un discurso, si fuera un discurso no valdría para nada. Se trata de que cada en cada acción tenemos que pensar en o tenemos que plantearnos con la relación de poder que estamos poniendo sobre la otra persona. Y romper con esa relación de poder. Por eso cada una de nosotros podemos hacer cosas. No hace falta que seamos alcaldes de nada para hacer eso. Cuando yo estoy hablando con mi hijo, yo tengo una relación de poder hacia mi hijo. Y yo tendría que plantearme qué relación quiero tener con mi hijo. Porque si no yo estoy reproduciendo modelos, aunque luego me puedan dar un premio por no sé qué investigación, de social, me quede igual. <risa> ¿Por qué? Pues porque cada vez que yo entro en mi casa, sigo ejerciendo el poder sobre mi hijo. Sobre la persona de la entrada, sobre la persona que está limpiendo en la calle, sobre cuando te vas a tomar algo en un bar, cómo hablas a la persona del bar, que hablas como si fuera tu, estuviera a tu servicio. Todo eso tiene que, tenemos que plantearnos, ¿no? Solo que hay mucha gente que ya lo hace. <risa> que a lo mejor somos nosotros los universitarios los que somos los poco cortitos, ¿no? Que somos los que tenemos que plantearnos las cosas. A lo mejor la gente que hace la vida en lo cotidiano no necesita todo este debate. A lo mejor, no sé. A lo mejor sí, pero a lo mejor no lo Que además cada persona, dependiendo de las decisiones que vaya tomando y del contexto en el que está, eh, va intentando vivirlo de la manera en que puede. Ella, por ejemplo, es profesora de universidad. Yo no estoy en ninguna institución ni he querido ser profesor A partir de un momento vi que eso por ahí no era, ni vendo mi tengo un salario. Y eso es una opción personal que no es la que tiene que tomar el resto de la gente, es la opción en la que yo he visto que es la manera de poder yo hacer dejación de mi poder con respecto a mi entorno. Entonces, para eso, pues tiene, en mi caso, He tenido que ajustar eh, la forma de vivir a los ingresos irregulares y a, y a las cosas que he ido a, decidiendo desde 1999 2000 no sé por ahí. 2000 uno ya que empecé a decir bueno me voy de esto me voy de esto lo me fueron agarrando hasta que ya lo dejé, ¿no? Entonces, eh, cada persona, en el contexto y con las relaciones que tiene, ya sean individuales, grupales, colectivas, si está en una organización, pues, si tiene cada una de las personas que estamos aquí tenemos una historia y eso también nos aporta diversidad, nos aporta entonces, en eso, pues tendremos que ver cómo lo hace cada persona si quiere hacerlo, o qué parte que le parece bien, o que Y todo eso luego necesita de un proceso de de ayuda mutua, de construcción colectiva, que haga que no se quede solo en una experiencia individual, sino que las, las cosas que se están haciendo de forma colectiva, pues, eh, nos sirvan en todos esos ámbitos, ¿no? Entonces, no una cuestión de lesciones ni ni de, de caminos siquiera porque no hay una línea que hay que seguir porque mmm, somos diferentes porque tenemos historias diferentes porque nos encontramos en espacios distintos y porque hemos tomado decisiones mmm, que han ido marcando el donde como nos hemos ido configurando ¿no? como personas entonces pues Sí, eh, aquí, bueno, es que estaba leyendo la hoja esta. Por ejemplo, dice, del ejército zapatista hizo dejación del poder del ejército para propiciar que los pueblos de Chiapas... Oh. Bueno, eh, un cambio de estrategia que no es hacer dejación de su poder. O sea, el, bueno, sí, dejaron las armas. ¿Queréis decir eso, no? Que dejaron las armas. Bueno, ellos, lo ellos lo dicen. dejaron las armas, pero para tomar otras armas, que no son armas físicas, que son las armas de la palabra de la organización... menos poderosas, ¿no? Bueno, en ese pueden serlo o puede que no. Por ejemplo, una abuela general con sabotajes puede ser más eficaz que un movimiento armado formado por 50 chavales, como era ETA. O no. Depende. Cada caso histórico es muy diferente. ¿no? Entonces, eh, pensemos, por ejemplo, en la revolución de los claveles en Portugal. La revolución de los claveles en Portugal era una conspiración de capitanes jóvenes del ejército portugués que estaban muriendo en Angola y Mozambique. Hicieron una revolución prácticamente sin pegar un tiro. Hicieron dejación de su poder. Podían haber disparado a Mansalva. Tenían, tenían tanques, tenían cañones, tenían metralletas... Podían haber liquidado a todos los fachas de Portugal. Hicieron dejación de ese poder. Para luego disolverse y que la revolución portuguesa acabó en, nada, en, agua, en agua de borrajas. No es el caso del ejército zapatista. El ejército zapatista deja de utilizar las armas, que es un poder, el poder armado, para utilizar otro poder. Que es el poder que te da te, eh, mucha gente cuando forma una organización del tipo que sea. Pues puede ser un tal de un colectivo, un sindicato, un partido, lo que sea. En este caso son comunidades indígenas organizadas, bien organizadas. Eso es un poder porque es un poder que tiene poder para hacer frente a otro poder que es el del Estado mexicano, un Estado narcoterrorista. ¿Eh? Es un poder que nace para poder, exactamente. Que es exactamente. Relación, o sea, es un poder que surge en una relación de poder. Eso es. Hay un poder y un contrapoder. Eh, no, si no queréis llamar así, bueno le podéis llamar de otra forma, pero eh, un grupo de gente organizada que es capaz de salir en masa en camiones y, y, y tomar una ciudad y bloquearla y bloquear parar el tráfico, eso es un poder o un contrapoder, como le queráis llamar, pero si no le llamáis ni, ni poder ni contrapoder, bueno, es lo mismo como le llaméis. De hecho, salieron de sus de sus casas y paralizaron San Cristóbal de las Casas. Y luego hicieron una manifestación silenciosa con pasamontañas y los hombres se quedaron con, lo, con las criaturas. Salieron solo las mujeres, tan rápido como aparecieron desaparecieron. Bueno, eso demuestra un poder y una organización inmensa. Que se le puede llamar de otra forma, pero pero es pero es lo que es. O sea, el, el contrapoder No, el, el, no con... el contrapoder no estamos de acuerdo con el contrapoder tampoco. Claro, ahí, ahí lo leo que, pero pero eso de hecho es un contrapoder campesino. El el, el, el... Sí. En su discurso él dice sí. que, que, sí. que Marco dice que es lo que quiere hacer, luego será verdad o mentira. Pero él en su discurso de desaparición como Marco él plantea que es lo que, que él que es lo que él quiere hacer, que es dejar el poder. Entonces, tú le puedes decir, "Eres un mentiroso, eres un no sé cuánto." Luego habrá que verlo, ¿no? Yo qué sé, que cada uno luego se auto-evalúe y se auto pero yo creo que sí están en una línea de, de... No de tener menos poder con respecto a lo de arriba, porque en el texto yo creo que sí está puesto, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es dejación de nuestro poder hacia abajo, no hacia arriba. Entonces ellos están en la posición de dejar su poder hacia abajo. Pero que no entre el poder de arriba y los eh disminuye el contrapoder. No, contrapoder sería lo que se lo lo de marcar las contraagenda. Entonces ellos quieren vivir su vida la de ellos, ¿no? En un espacio que no se sabe si es el que quisieron, el que les dejaron, pero eso ya no les importa porque es el espacio donde están, ¿no? En ese espacio quieren vivir su vida. Y entonces Es cierto que ellos no son ajenos, porque entonces a lo mejor ya hubieran desaparecido, a que hay unas continuas agresiones desde fuera de esos espacios, incluso algunas desde propio dentro ¿no? Pero que ellos desde que empezaron, en 1996 hasta ahora, han hecho visibilizaciones, invisibilizaciones. Se ha dicho que han desaparecido, se ha dicho millones de cosas y eso es porque ellos tienen la estrategia de cuando la interesado, ha interesado se han hecho visibles y cuando no la ha interesado dice, bueno, vamos a intentar, que es lo que nosotros también un poco planteamos con la invisibilidad, ¿no? Eh, pero que el movimiento, yo creo que desde 1996 hasta hoy, lo que ha hecho es hacia abajo y dejando poder cada vez más, y cada vez más notablemente, entonces estarían en la línea de dejar poder desde mi punto de vista, bueno, luego ya se puede llamar con quien. ¿Puede pero... Bueno, es la postura de Raúl, la de, de la dispersión. La mente es invisibilizarse, es pasar a la clandestinidad, lo que toda la vida se llama pasar a la clandestinidad. O sea, hay, hay conceptos que son los mismos, pero cambias las palabras. Entonces, cuando uno ya se lo sabe, y se sabe lo que es, y se sabe la palabra, cambias la palabra. Entonces, ya parece que uno ya no se lo sabe. O sea, invisibilizar... Es pasar a, la a pasar a la clandestinidad. No, no, no. es que yo haga la, mi vida cotidiana. Es que ya me llamas clandestina por hacer mi vida. No, pero, pero por e sí, pues por, por eso. Porque ahí lo que se decidió es que tenía que haber vida hoy, no mañana. Haber vida hoy no quiere decir que yo me pase a la clandestinidad. Que hay una gente que sí está en la clandestinidad, obligatoriamente, que sigue ejerciendo de ejército en, en la selva. Pero que la... Es decir, que lo cotidiano es lo clandestino. Bueno, si quieres, pero eh, la invisibilidad es que yo puedo seguir haciendo las cosas con la gente, ir ayudándome con la gente, establecer formas de ayuda mutua, y eso no quiere decir que yo sea clandestina, por eso son conceptos diferentes. y Bueno, yo los veo muy diferentes. No, la vida en la vida cotidiana hay un montón de formas de ayuda mutua que eso es lo que estaba hablando el otro día, después de la reunión allí, ¿no? en la plaza de ahí de, de Amara, no en ferrerías. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no hay formas de ayuda mutua? ¿Que es gente que está globalizada? Ahí las madres nos están ayudando para cuidar de los hijos, para recogerlos, para no sé qué. Hay un montón de formas de ayuda mutua y no son ni clandestinas ni activistas. Entonces, si nosotros damos valor a esas formas, en lugar de decir que es gente que está... Eh, que es una ignorante, sino que es gente que está haciendo cosas súper interesantes, joder, pues resulta que no estamos solos, porque parece que estamos solos porque cuando nos juntamos estamos seis, joder, pero eso es porque no nos damos cuenta de todo el resto de cosas que están pasando, pero que no son clandestinas. No, Solo que a veces hace falta visibilizarlas, es verdad, a veces hay que decir, joder, fíjate en este barrio la gente cómo se está ayudando. Entonces no queremos la ayuda social, No, que, no necesitamos que vengan los interventores, si nosotros ya nos estamos arreglando. Pero a lo mejor desde el activismo nosotros queremos de, dar el, el decir, eh, nosotros estamos interviniendo aquí, si no hace falta que tú intervengas y la gente ya está. Pero a lo mejor sí necesitan un paraguas, una protección, una forma de... Pero no, porque sean clandestinos? La vida clandestina me, me parece que es la no vida, porque estás obligado a una no vida, que a veces te obliga, la guerra te obliga a una no vida, pero... Eso es la vida clandestina, pero hay muchas formas de vida que están apoyadas en la horizontalización, en la, en, la, en el no poder, en el ayudarse, cada día, en los, entre los vecinos. Pero bueno, que eso a veces nos parece tonterías, pero que son cosas muy valiosas, que son las que realmente ponen el paraguas a, a todo esta, este desastre del capitalismo forá, voraz. Sí que estabas todo esperando. Ya vi que te, el tema te tira. No, no que, que, a ver, por compartir cosas, cuando el 1 de enero del 94 esta gente se levanta y dice no, dicen no a una cosa concreta, ¿eh? que es el Tratado del Libre Comercio. Y en una dinámica de estrategias con otras, entonces yo por eso hablaba de la tensión, que a veces cuando nos expresamos no nos damos cuenta que no solo una no puede, puede decir, bueno, Javier ha tomado esa opción, sí, pero y las que escuchan a Javier si le colocan con poder y das que entiende que tienes una cabeza privilegiada y entonces te no no eh... pero es que es así en la cotidianidad la cotidianidad no solo es la voluntad de una sino es la interrelación con otras donde te coloca entonces yo por eso hablo o intenté expresar que bien como término por qué no pero que podamos expresarlo en unas en movimiento y en tensión porque si no sin querer eh acabamos en términos como algo finiquitado y no eso no es tan así, no es tan facilón o sea, muy a menudo en nuestros barrios la gente que más poder real tiene a veces ha sucedido es la que no quiso tenerlo pero la comunidad o el barrio o el entorno se lo ha colocado el cura obrero de turno, la monja de hermanita de Foucault cantidad de historias de estas de vida entonces claro, está bien como abstracción, salimos, pum Pero en lo concreto, creo que está bien, en mi opinión, mostrar esa tensión. Y luego, sobre los zapatistas, ¿no? por compartir, ¿no? yo creo que son una peña están permanentemente definiendo estrategias, con tácticas, lo de la escuelita de los últimos años, pone en valor el hacer diario y plantea, claro que sí que plantea valores, que hay que andar caminos, porque no puede ser que una moza esté predestinada, a tener un matrimonio con no sé quién, que ese es parte de esa realidad también y genera tensiones, y genera confrontaciones y debates. Digo por, por lo de las místicas, ¿no? que yo soy un poco de, de las místicas. ¿no? Entonces, desde ahí, pues no me importa entender lo que tú dices, y te escucho y te digo me lo expliques, lo del contrapoder, y también entiendo lo que dice Javier, ¿no? de que se están planteando... Que me, lo, que me estoy quitando ¿no? hasta dónde han llegado del quitarse pues eso no lo sé, depende de la foto en cada momento ¿no? entonces ahí me vale también el dispersar de Raúl lo, lo real es que la cotidianidad que tanto hablas, es súper complejo encarar el satisfacer necesidades desde anonimato sin relaciones y entonces a mí me gusta también poner en el centro la importancia de cómo nos relacionamos todas no Y rompemos las dinámicas. A ver si consigo... No, quería... Sí, estaba escuchando y me ha venido así como una intuición y quería compartirla, no sé si es acertada o no. Que mmm, con esto de cómo nos relacionamos la vida cotidiana, yo creo que hay un punto ahí, ¿no? Como relacionarse desde la vulnerabilidad, ¿no? De que hay un punto en el que, en el que todas somos vulnerables y como reconocerse ahí y mostrarse desde ahí también Cada una con los conocimientos y con la historia de vida que tenga. Eh, es un punto que nos lleva hacia la compasión, no en el sentido cristiano, sino en el sentir con el otro con las otras. ¿no? El, este punto de, de qué me pasa a mí, qué te pasa a ti, si te puedo comprender o no, si te puedo escuchar o no. Y creo que es algo que, que eh, en las de, bueno yo por lo menos de las familias políticas que vengo, que han sido muy diversas, desde cuando subí en Madrid viví mucho del movimiento libertario, ahora estoy en la, en la izquierda independentista. Por voluntad soy abogada, trabajo en un sindicato y eh, pero he aprendido mucho estoy aprendiendo mucho justamente en un espacio en el que no me esperaba eso no es un y es en o sea, nato cabo está en un escuado estoy en todos los aldeas hay una, hay una gente en la que, que se preocupa mucho por eso y yo me he sentido muy recogida muy acogida me siento muy cuidada muy escuchada en ese cotidiano y eso a mí eso pone en valor muchas cosas que luego puedo tener de, de debates sobre cosas muy potentes no por ahí queremos un estado vasco ya a lo mejor no lo quiero yo la independencia de mi pueblo no sé, no sé qué tipo de estructuras organizativas comunitarias quiero para mi pueblo pero pero Pero trabajar desde esa desde ese tú a tú es esa vulnerabilidad desde ese poder llevar con tus compañeras para mí es algo que bueno que me sonaba mucho a, bueno me, me rozaba mucho por ahí no que no sé qué construcción eh, teórica se puede se puede llevar así a o sea, se cabo desde esto pero creo que es un, un punto que además esa mirada la, la, la ponéis constantemente cuando habláis de hacer pensar y sentir ¿no? que siempre lo ponéis como con, con barritas y que bueno como que es un enfoque muy clave para, para eso va a ser protagonista de la vida y, además ...que todas lo seamos, ¿no? Y ya está. Hombre, mira, lo que acabas de comentar ahora de cómo se relacionan las personas con otras... ...creo que eso sí, sí, sí habla un poco del tema del poder. Eh, hay personas que se consideran por encima de otras y no tienen necesidad de relacionarse... ...ni de preocuparse por otras personas que están por debajo de ellas... La, la relación de, de la gente que cree que está por encima de todo o por encima de otros es la de eh, cómo trata, como decía Ino, a, al portero, cómo trata la señora de la limpieza o cómo trata a cualquiera que se cruce con su camino y cómo eh, habla o se preocupa por la persona que está por encima y no habla ni se preocupa por la persona que ellos consideran que está por debajo. Entonces, creo que, que en ese comentario que has hecho, ahí es donde se ve también las... Eh, lo que hablamos de, del poder no el poder eh, se, le, se les nota a las personas en pequeñas en cosas cotidianas en la cotidianidad es una de las cosas donde más yo creo que más se nota tú ves a una persona cómo se comporta con otras y ya ves cuál es su concepto el concepto que tiene de sí mismo y, y de y de dónde está porque yo creo que el poder está en cómo te cómo te encuadras dentro de la sociedad y en cuanto te encuadras ya estás por encima o por debajo Yo voy a marchar y abajo ponía presentación del libro Sin poder. Ese es un debate, hemos estado en un debate con peso y fuerte. Os agradezco haber venido y sí quería coger el, el librito Bueno, que sobre el libro que tenemos, que hay es una obra colectiva, que tenemos diferentes… No estamos de acuerdo con todo el mundo que ha escrito, que eso también es importante, que no hace falta hacer como… Eh, esto es lo que tenéis que pensar, ¿no? Esto es lo que hay que pensar exactamente si quieres hacer esto. Eso, eso nos lleva a abrir debates. Abrir debates cuando en el propio libro se recogen diferentes formas de expresión, diferentes formas de pensamiento… Se recoge desde lo poético, desde lo musical, también lo hemos intentado, aunque la mayor parte es escritura y dura. En la forma de escribir también hemos intentado que al hacer posible que no sea adoctrinador en eso que estabas planteando tú, de que no tienes que decir tú a la gente lo que tiene que hacer, ni decir lo que tiene que pensar, ni qué palabras tiene que utilizar, sino que el propio libro te lleve a, hoy pues esto no lo he entendido, eso me lo salto, esto me lleva a otro sitio, porque si no lo que hacemos es solamente que alguien haya pensado y repita el mismo modelo, y no es el caso. También es verdad que tenemos que entender las diferentes vulnerabilidades que existen, Lo que intentamos trabajar, el desempoderamiento, eh, hasta ahora lo hemos, eh, como, eh, como sería, desglosado en ocho pilares, ¿no? Porque entendemos que esos ocho pilares son muy importantes y tienen que estar continuamente algunos más, otros menos. Los cuidados es el primero que hemos puesto. El cuidado mutuo, ¿no? El cuidado vertical, de que yo te cuido porque pobrecita. Que eso es un... no ¡Ay, no! Porque los pobres que son vulnerables... ¿Cómo podemos tener esa forma de entender las cosas? ¿no? Entonces, una de las cuestiones sobre las que empezamos es los cuidados desde lo horizontal, de que yo te cuido a ti, pero no es simétrico tampoco, no se trata de la simetría, sino que las cosas vayan entrelazándose. Entonces están los cuidados, la libertad pues, también, pero claro, la libertad desde el disenso, no que todos tengamos que ponernos de acuerdo y que pensemos lo mismo, porque si pensamos lo mismo estamos destruyendo toda la diversidad, sino cómo trabajar desde el disenso y de eso yo creo que hemos hecho cosas interesantes, ¿no? de que cada uno puede tener su, sus diferentes ideologías, formas de entender el mundo, cosmovisiones, eh, formas de relacionarse, formas de comer y beber… Yo qué sé, ¿no? Toda esa diversidad y que en esa diversidad podamos ir encontrándonos, no todo el rato, si no sería eso como un club, una asociación, pero no se trata de eso, de un club, sino que nos vayamos viendo en esa diversidad y yo ahora estoy contigo y a lo mejor estoy en lo efímero. A lo mejor no te vuelvo a ver hasta dentro de 10 años, pero estamos juntas, ¿no?, en, en lo que vamos haciendo. Aunque, por ejemplo, este no es un formato, la igual luego con una cervecilla es más fácil, ¿no? Y por eso hace falta... Luego también hemos visto que la gente, igual desde el activismo, se llevan las cosas desde el pensar y también desde lo escrito y el discurso. Y la mayor parte de la gente, por la experiencia, no habla en una asamblea o no habla en un, con un discurso, sino que va haciendo las cosas y a medida que las va haciendo, a lo mejor va hablando o se va expresando de otras maneras. No todo el mundo se expresa desde el hablar. Y entonces, eso también, abrirnos a otras formas de expresión es muy importante. Aunque luego nosotros, en papel, lo recogemos así. Pero eso es porque es el papel. Igual que tenemos vídeos o tenemos otras... Porque entendemos que no, la gente no va... Todos no vamos de lo mismo. Entonces, los que vamos por la palabra parece como que tenemos que ganar. Y no podemos hacer no podemos plantearnos eso. Entonces, muchas veces, cuando estamos en el hacer y nos sentimos en un momento de estar juntos, pues entonces se pueden hacer cosas, ¿no? más interesante es el tema de que en la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad del ganar, lo más transformado es perder. Entonces tenemos que aprender a perder, no a perder con respecto a, a lo de arriba, ¿no? sino a perder, a perder con, con la gente con la que nos relacionamos, a... ...nos ha continuamente buscando cómo ganamos... ...porque entonces ya no nos relacionamos con nadie... ...perdemos la posibilidad de construir juntos... ...porque al ganar lo que se construye es lo que yo llevo... y incorporo porque soy una persona muy buena... ...incorporo alguna cosa de la tuya... ...pero dentro del esquema que yo ya he prediseñado... ¿no? ...por eso muchas veces también es interesante... ...no plantearte qué es lo que va a pasar... ¿no? si sí, sí es posible porque eh, ahí en, esa, en ese caos es mucho más fácil que las cosas se, se planteen de igual a igual sino a lo mejor yo tengo ventaja si me planteo qué es lo que qué es lo que debe salir de, de, la, de, de esta reunión por ejemplo entonces Tengo la habilidad de incorporar tres palabras que ha dicho él, cinco tuya no sé sea qué, digo, esto es una cosa que hemos hecho entre todos, un mojón para mí, eso es lo que yo he hecho, metiendo las palabritas donde me cabían de los demás. ¿no? Bueno, pues antes de que se acabe me gustaría pues soltar algo así que, que no cierre el debate, sino que lo dejé abierto para posteriores que es la complicación que puede surgir ahora mismo con lo que acabas de decir, por ejemplo, que es, eh, yo quiero que las cosas, no quiero ejercer el poder, pero todos queremos que las cosas se hagan bien. Pero desde qué punto de vista es hacerlas bien. En el momento en el que yo pienso en hacer las cosas bien, ya estoy eh, ejerciendo mi poder, un poder de estado patriarcal o matriarcal, llamémoslo como sea, pero ya estoy pensando por los demás. Ya quiero hacer las cosas bien y como las quiero hacer bien las estoy haciendo bien a mi manera, aunque esté pensando en que sean buenas para todos. Entonces, ¿cómo, cómo eh, unir, cómo coser, como decíais antes con el tema del patchwork, cómo coser cosas que sean buenas y a la vez estén bien construidas? O sea, y, y no sea ejerciéndolo sobre nadie, aunque esa persona le podamos convencer de que, le, de que es bueno para ella. Yo creo que hay la formulación del ilusionismo social, de pasar de trabajar por y para, a trabajar con y desde. Si tú trabajas con y desde, no hay problema, lo único que tú aportas, tus saberes también y tus quereres, ¿no? tú Cómo quieres que sean las cosas, tú la aportas también, pero no tiene que estar por encima de las otras, sino que se van construyendo y a lo mejor yo quiero contigo hacer una cosa… ...y no quiero hacer la otra... ...pero a lo mejor esa otra... ...a medida que van naciéndose ...igual sí que me encuentro... ...y les puedo echar una mano... ...por eso es lo de trabajar en el disenso... ...en sujeto... de su, ...que sería de sujeto individual... Su, ...hacia sujeto colectivo, ¿no? Eh, imperfección... ...inacabamiento... ...e incertidumbre... Eh, ...trabajando con esas tres palabras... ...y entendiendo que las cosas... ...tienen que ser así ya evita eso. Entonces no puede hacer las cosas bien, porque siempre van a ser imperfectas, inacabadas, y te van a llevar a la incertidumbre. Entonces, tienes que hacerlas siempre mal. No, ¿por qué? Por regular. ¿Por qué? <risa> es que lo perfecto, lo acabado, eh, es lo muerto. El verbo acabado, lo acabado, el perfecto, es lo acabado. Ya está terminado, no se sé puede hacer. Estar construyendo ya significa que no lo has acabado. Bien, pero eso no deje, no tiene por qué ser imperfecto. En cuanto haces algo, ya no... ya no Es como los ordenadores, ya deja de valer. No, no sé si somos... no vamos a hablar del tema. Vamos a roca y todo. Eh, no, pero pero eso nos puede llevar a sobre todo yo desde el punto de vista filosófico a no hacer nada. Porque claro, eh, la única manera de no hacer las cosas bien y en este caso de no hacerlas mal es no hacerlas. Eh, si yo lo que lo que estoy pretendiendo es eh Quiero que las cosas salgan bien pero no sé cómo hacerlas bien luego no las hago y si encima quiero que creo que están las voy a hacer bien pero tengo que eh, tengo que buscar mi límite en, en el hacerlas mal eh, o sea no soy capaz de hacerlo mentalmente siquiera. Sí, claro, si tú lo estás pensando, si tú piensas en hacer las cosas bien, el querer hacerlas bien te provoca una ansiedad que es a veces paralizadora por el miedo a hacerlas mal. Si tú no estás pensando en hacerlas bien sino en hacer, es más fácil. O sea, no pensar. No, no pensar no, tú piensas, Entonces, pues, pién, no, vas a pero vas vosotros, haciendo. Vosotros no, vosotros no. Sí. Es mejor que de principio no penséis, que penséis de segunda, de segunda. Pa pues muchos besitos para todo el mundo. Sí.